Hablaremos hoy, como hemos hablado ya algunas veces, y no hace mucho, lo incluimos en un catálogo de gente que volaba o que levitaba. Recuerdo el libro Nadie nadie Levita, un libro que yo me proponía escribir, un libro desde luego escéptico, destinado a negar toda clase de milagros. Es el libro más fácil de escribir. Sí libro perfectamente superfluo claro entiende ese, ese es el, el, el carácter superfluo de la refutación de leyendas usted dice un tipo huele, la mentira dice uno los hombres no vuelen, ya está entonces claro. escribió un libro y dice que inteligente claro. decir que los fantasmas no existen lo dice cualquiera el asunto es escribir un libro manifestando lo contrario claro. igual el resultado es siempre es pésimo lo mejor es escribir sobre otra cosa claro Digo yo, que he escrito libros sobre fantasmas. <risa> Hablaremos hoy de Giuseppe copertino el monje volador. Eh, eh, no confundir con Elías Justrich, el arquero de Boca, que era el pez volador. Claro. ¿sí? Y que no tiene nada que ver con esta historia. No, ni con ningún integrante de 100% Lucha, que también hay unos cuantos voladores. Ah, sí, sí, muchos voladores. Sí. ¿Y, ¿En qué canal está 100% Lucha? En Telefe. ¿En Telefe? Sí. ¿En qué día está? Quiero los, creer que los domingos... Los domingos a las 11. A las 11 ¿No es estará mucho? en el mismo eh, horario de Capuzotto? No, no, que se trajino. <risa> Bien. El caso es que Giuseppe, se llamaba... El verdadero nombre era Giuseppe Dessa. Nació en Copertino, ahí en Puglia, en Italia, en el año 1603. Parece que ya desde niño mostró una inclinación hacia la vida religiosa, tal como les conviene a los biógrafos, ¿no? que siempre prefieren que las inclinaciones aparezcan pronto. Entonces ahí lo tiene Heracles matando serpientes en la cuna, eh, eh, a los héroes de la independencia haciendo más o menos lo mismo con su espada, a Einstein eh, descubriendo la relatividad eh, en brazos de su madre y así. El caso es que a los 10 años el buen Giuseppe pasaba días y horas enteras en oración y en completa inmovilidad. En la escuela, este esta actitud inmóvil y el estado de contemplación constante, le valió el apodo de Giuseppe boca Bocaperta. Andaba siempre silencioso, admirando todo lo que lo rodeaba como un pajuerano. Y cuenta el biógrafo de Giuseppe Bocaperta. Pastrovici, ¿no?, que escribió el libro Compendio da la Vita Virtue Miracoli del Viato da Copardino y cuenta que mientras Giuseppe contemplaba la naturaleza, en su rostro se formaban los más extraños gestos. Perpetua era la apertura de su boca y la lengua le colgaba como desprendida, le colgaba. Desde su más temprana edad, Giuseppe se entregó al ayuno a favor de la pobreza de su hogar. Eh, siempre es más fácil ayunar en la mechadura que en la opulencia. A veces comía solo verduras y hierbas, o pasaba días sin comer absolutamente nada directamente. ¿no? En 1620 entró a la escuela de los capuchinos y su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Se le caían las cosas de la mano y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo echaron. Tiempo más tarde pudo entrar en la orden terciaria del convento de Grotella. El 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente lo nombraron sacerdote. Giuseppe tenía por hábito flagelarse. Tenía un látigo, un flagelo, provisto de clavos, con el cual se surtía diariamente. <risa> Llevaba... Cui en el peto una cadena de la que colgaban objetos de metal con aristas cortantes para mejor lastimarse. Hablaba de su cuerpo en tercera persona, como corresponde, como todo el mundo. Hable alguien de su cuerpo, lo hará en tercera persona. Eh, y lo llamaba burro al cuerpo, ¿no? Bueno, está bien que lo den tercera persona, eh, eh, porque, si no, como quieren que diga, ¿mi cuerpo siento dolor? No, es mi cuerpo siente dolor, claro. es decir, tercera persona. Bien. No ¿Qué pasa? El caso es que en el convento no caía muy simpático, tal vez por esta particularidad. No, es por otra particularidad. Parece que una serie de prodigios se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores lo denunciaron al santo oficio, a la Inquisición. El tipo hacía milagritos y lejos de asombrarse o utilizarlo para mostrar la existencia de Dios, no, lo denunciaban. Y apareció la Inquisición y lo matieron en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles, pensando que este era un lugar poco propicio para los milagros. Lo interrogaron, no encontraron nada contra él, de todos modos, lo mantuvieron en observación, los de la Inquisición, que eran medio pesados. ¿no? Y fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe se hicieron públicas. Parece que un día, mientras daba misa en la capilla, Giuseppe lanzó un grito, ¡Ah! Se elevó en los aires y fue a posarse entre las flores del altar. Y allí permaneció un momento, frente a la mirada estupefacta de los asistentes, luego lanzó otro grito, ¡Ah! Y se elevó hacia el fondo de la iglesia, donde suavemente dejó se dejó caer de rodillas. Tal proeza violentó muchísimo la Inquisición y lo enviaron a Roma para que fuera observado por el Papa Urbano VIII. Este Papa era conocido por su espíritu culto, su escepticismo y sus poesías latinas. Es decir, era... <risa> ...menos creyente que Stalin. Cuando Giuseppe se acercó para besarle el pie al Papa... ...se emocionó, imagínese, como cualquiera de nosotros... ...y empezó a volar. Claro. Giuseppe, ¿no? De la emoción. Dando su grito habitual. Ah. Y permaneció cerca del techo de la sala... Hasta que el Papa le dijo que ya era suficiente y que bajara al suelo como todo el mundo. <risa> a pesar de su escepticismo urbano, no tuvo otra opción que declarar que si Giuseppe moría antes que él, él mismo avalaría eh, aquel prodigio en el proceso de canonización. Muy bien. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Sisi, ahí donde donde nuestro querido... Panchito de Asís. El padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al monje como si se tratara de un impostor. Y el pobre Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones que se prolongaron durante dos años. Durante ese tiempo no hubo prodigio alguno. Giuseppe aceptó los castigos con humildad, mitad contento, mitad defraudado. El superior de Asís envió una carta a Roma Asegurando que la Copertino era un impostor. Fue entonces cuando Giuseppe entró a una basílica, se paró entre los asistentes y recorrió por el aire los 18 metros que lo separaban de una virgen que estaba en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces los vuelos de Giuseppe fueron innumerables. El siguiente aparece en el Acta Santorum del Vaticano, el libro donde se especificaban los milagros. Parece que cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara y mientras las monjas cantaban la antífona Venia Sponsa Christi, eh, Giuseppe surgió de pronto volando desde un rincón y se precipitó sobre una de las monjas, Opa. la tomó de la mano y la hizo girar por los aires. Luego hizo lo mismo con varias de ellas en distintas ocasiones. El caso es que empezaron a llegar curiosos de todas partes. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enrique de Cabrera, duque de Medina y de Castilla, viajó hasta Asisi junto a su esposa para ver a Giuseppe. Lo encontraron solo en una habitación. Los sorprendió su austeridad. Y Giuseppe voló. El duque, la duquesa y varias personas del séquito se desmayaron, que es lo que haría yo mm, si casa. viera a volar a cualquiera. Otro grupo de testigos estaba formado por Juan Federico de Brunswick, el duque de Sajonia, que era luterano, George Sittek y el filósofo y matemático Liebnis, aquel de las monadas, o mejor dicho, de las monadas, eh, que era protegido Liebnis, del, eh, Leibnis, vamos a decirlo bien, Liebnis, de, del duque de, de Sajonia. Está mal escrito acá, yo lo dije mal. Fue en febrero de 1651, ¿no? Andaban de viaje por España e Italia y pasaron por Assisi. Intrigados, ¿no?, por los rumores de, de milagros que andaban por ahí, decidieron visitar a Giuseppe sin que éste lo supiera. Se metieron en secreto por una escalera privada hasta que la puerta de una capilla vio que dejó ver que el monje estaba llorando y en un momento dado lo vieron elevarse en el aire. Voló hacia atrás, como los colibríes, una distancia de cinco pasos, y quedó allí suspendido. El duque de Sajonia quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo, claro. lo cual sin duda no estaba planeado en el itinerario del viaje. Y llama la atención lo de Leibniz, que es el, es el del cálculo infinitesimal también, eh, es su nombre de ciencia, ¿no? Da testimonio de este Sin embargo, la posibilidad de volar nunca fue bien vista por la Iglesia, no. Desde que Giuseppe da Cupertino llegó a Sisi hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones, del repertorio, por los trastornos que ocasionaban sus continuas elevaciones. Si ya en ese entonces causaba este tipo de rechazo, imagínese ahora, ahora no lo llevarían a ningún lado, y menos al cine, Se sabe que todo objeto volador en el cine tiende a buscar la pantalla, claro como pasa con los canarios, que uno, con, los, con los gorriones que uno suelta en el cine, con el fastidio de los espectadores que gritan, corran a ese monje que no me deja ver como se hunde el Titanic. Otra cosa que se descubrió de Giuseppe era que sus levitaciones sucedían especialmente bajo el efecto de la admiración. Cuando algo lo admiraba Ya fuese una flor, un cuadro Una música, volaba Volaba Un día echó a volar al admirar La geométrica hermosura de un erizo de mar Un inconveniente que tenía Se le caían las sandalias cuando volaba Pero bueno, es un ámbulo Un detalle menor, ¿no? menor. Imagínese dejar de volar Por no bajar a recoger no, las sandalias no. O porque le pegó alguien en no, la cabeza con las sandalias Ahora bien, el Papa Urbano VIII, deseoso de mostrar que el monje de copertino había volado, fue el mismo que firmó la condena de Galileo. O sea que condenó los descubrimientos que permitirían a Newton formar las leyes de la gravedad y santificó, en cambio, a quien violaba estas leyes, aún claro. no promulgadas. Claro. <risas> claro. Como, eh, como Newton todavía no tenía aún formuladas sus teorías... Era más fácil volar entonces. <risa> Después apareció Newton, legisló, y ya todos quedamos sujetos a estas normas que nos hacen ser graves. Cien años más tarde, el Papa Benedicto XIV canonizó al monje volador y se dijo que testigos oculares de indiscutible... Claro, los testigos oculares son los únicos válidos en caso de vuelo. Dice, sí. ah, que te oigan volar no es, no es tanto, ¿no? Y el caso es que testigos de indiscutible honestidad dieron testimonios de los prolongados vuelos de Daco Pertino. También bajo la orden del mismo Papa, se publicó esta biografía, de la que afanamos todo de pastoriki Icky, eh, el compendio de la vida del beato Giuseppe Daco Pertino. No era Giuseppe, sin embargo, el primero en volar, ni será el último, Desde la antigüedad, la levitación es mencionada, considerada signo de posesión divina incluso por otras religiones. no Todos juran que el filósofo yámblico, el neoplatónico, que nació allá por el 280, fue visto por sus discípulos mientras meditaba suspendido en el aire lo más cafillo. Teodoreto, citado muchas veces en este programa, Y Gregorio, eh, este, relatan que con con motivo de su iniciación en los misterios de Diana, en Éfeso, en realidad de Artemis, ¿no? el emperador Juliano, de Diana entonces, el emperador Juliano fue elevado del suelo con su maestro, el asceta máximo, máximo de nombre. ¿no? Y muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación era un acto de santidad, Mucho antes que en el catolicismo. Se la tenía como un prodigio que sobrevenía en los momentos de piedad intensa. ¿Eh? Filóstrato habló de brahmanes que se elevaban durante la oración en la India. Eh, también ocurrió lo mismo en el budismo, en el taoísmo, en el islamismo, aunque no en el maoísmo. En, eh, los seguidores de Mao Tse Tung rara vez levitaban. ...lo digo como una curiosidad... Eh, ...hay muchos testimonios... ...ninguno fotográfico... ...ninguno fílmico... ...qué lástima... ¿no? Sí. ...pero mucha gente lo ha visto... Bueno, ...a quién dedicar esta charla... ...yo se la dedico al propio... ...Josepe de, de, de, de, de copertino ...porque era un hombre de vuelo, a, vuelo austero... ...poco escandaloso poco amigo de darse Dick, que si, si volaran algunos que yo me sé, est estarían todo el tiempo floreándose en el aire con piruetas y echando humo y escribiendo Zafak. Pero este volaba mucho y cuando sentía admiración. También conozco gente que si sintiendo admiración pudiera volar, permanecería igualmente como un ancla en la tierra, pues ha decidido no admirarse por nada, para no reconocer nada a ellos superior. Bueno, dedicado entonces a quien por la libiendad de su espíritu y facilidad de sus admiraciones, son más propensos al vuelo que otro. Eh, ¿Con qué podemos ilustrar esto? Como un... Yo creo que hay un tango cuyo título parece designar al propio Copertino, que pasó por este mundo sin hacer más ruido que el de unas alas invisibles ave de paso canta Charlo sí. ha llegado el momento querida ausentarme quién sabe hasta cuándo en mis labios se asoma temblando una mueca que dice adiós nuestro amor un amor del momento mi cariño con ave de paso y tu beso de miel y de raso un beso sagrado que no Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical Exhala un perfume de grises alobes, como una canción sentimental La luna del río se queda, para que en la noche le cuente que yo Pase por tu lado, mi e incansable, pase por tu lado y corazón. Mi destino es andar en la vida y se me si ha hecho llorar a ha teñido ese cielo rosado, al conguro de darte te adiós. Perdona mi promesa, morena. Olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte. Elevo a puesos cielos por ti, soñaré. San Dios, de todo, mucha morena, tu amor tropical. Exhalo un perfume de brisa al hombre como una canción sentimental. La luna del río se queda para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado mi aquello incansable, pase por tu lado y corazón. Mesas morenas, olvídame la locura de amarte. Buenos Aires me obliga a estar, iba por su cielo por ti. Soñaré Escuchamos en la venganza será terrible, ave de paso, interpretada por Charlo.